Cooperativa Informa Noticias. Noticias Noticias Economía Se destinarán más de 30.000 millones de pesos a soluciones habitacionales en el 2015. Ayer lo informó el Ministerio de Planificación Federal, que detalló además que están en ejecución casi 25.000 soluciones habitacionales del programa Vivir Más Cerca, lanzado en agosto pasado. A través del comunicado, la cartera que conduce Julio De Vido resaltó que las obras forman parte de las 117.000 soluciones habitacionales a edificar convenidas con las provincias. A través de los convenios, el Estado Nacional provee el financiamiento, mientras que los gobiernos provinciales y municipales se encargan de la ejecución. Fútbol. San Martín y Gimnasia de la Plata van por la primera victoria en el campeonato. Ambos equipos intentarán conseguir sumar de a tres en uno de los partidos de esta segunda jornada de la fecha 2 del campeonato de primera división. El cotejo se jugará en el estadio Hilario Sánchez de San Juan a partir de las 21.30 con el arbitraje de Sergio Pesota y la televisación de Deporte B. Tránsito. Atención conductor, se normalizó la circulación vehicular sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, más precisamente a la altura del kilómetro 135, en la localidad bonaerense de Alsina. En el lugar hubo un carril reducido en sentido a Rosario, tras el vuelco de un camión. Además, en estos momentos, en la Ruta Nacional A012 y su intersección con la Ruta Provincial 14... Se debe transitar con precaución. En el lugar se produjo un siniestro vial entre dos vehículos. Se montó un operativo de seguridad y hay que acatar las indicaciones de señalización. El conductor, no utilice el celular al conducir. Evite siniestros viales. Romina Wiener, Prensa, Vialidad Nacional. Telam. Llegó a Cooperativa Raúl de la Torre. Llegó a Cooperativa, y si no, como mentero. Una propuesta periodística diaria para interpretar de manera sencilla la complejidad de la actualidad política y económica. Y si no, como mentero. De lunes a viernes a las 18, con Raúl de la Torre, por Cooperativa. Se siente. Oye, te invito todos los sábados a las 19 horas al programa más cubano de la radio argentina. ¿Cuál? Cuba es otra historia. Te esperamos. Cuba es otra historia. Los sábados a las 19. Por Cooperativa. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa, Cooperativa 770. 70. Se siente. Cuando se cumplen 30 años de la restauración democrática, el pasado domingo 15 de febrero fue inaugurada la 48 octava Legislatura del Parlamento de Uruguay, con la instalación de la nueva Cámara de Representantes y el nuevo Senado de la República, desarrollándose asimismo la apertura de la nueva Asamblea General. La primera sesión de la Cámara de Representantes contó con el discurso inaugural del flamante presidente del cuerpo, el representante Frente Amplista del espacio 609, Alejandro Pacha Sánchez, en su calidad de primer diputado de la lista más votada en Montevideo, precisamente la 609, del partido más votado a nivel nacional el 26 de octubre pasado, que fue el Frente Amplio. Queremos en nuestro espacio saludar con entusiasmo la designación de Alejandro Sánchez, el Pacha, como presidente de la Cámara de Diputados, hijo de trabajadores, un militante consecuente, un verdadero representante del pueblo. En su discurso inaugural, Sánchez, el Pacha, hizo referencia a que una de las cosas más importantes que deben hacer los parlamentarios es tener grandes orejas para escuchar, escuchar muy bien qué es lo que se reclama de parte de nuestra gente y cuáles son los problemas y desvelos de los uruguayos y uruguayas. También remarcó que es indispensable para entender los reclamos de la, de la gente, contextualizar los problemas y construir, animarse a construir soluciones. Para esto, debemos asumir con valentía que ser diputados no nos proporciona la capacidad de tener todas las respuestas, dijo El Pacha, sino que éstas, demanda necesariamente que el Parlamento tienda puentes con la cultura, la academia, las organizaciones estudiantiles, sociales, empresariales y sindicales, que tienen mucho para aportar en la construcción de un desarrollo sust sustentable e inclusivo. El Pacha resaltó que su presencia en este espacio es fruto de la militancia y de los compañeros y compañeras, y sentenció que los diputados no deben olvidar nunca que están para cumplir con el trabajo y el objetivo del trabajo es cambiar la realidad del pueblo. Para finalizar, el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez, concluyó con una reflexión y un recuerdo que hacemos propio. Hemos logrado mucho y aún tenemos el mundo entero por cambiar. Porque, como muy bien dijo el bebé Sendik, Al fin, como al principio, todo es plan y fantasía. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos... De Fogón en Fogón Buenas tardes queridos oyentes y compañeros Hoy con unas carencias porque nuestro conductor espiritual está ausente De todas maneras, le toca a mí el papel de presentar a la mesa Que está compuesta por Roberto Sabán ¿Cómo le va Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes, una hermosa tarde en Buenos Aires soleada Con un poquito de fresco Pero contento de estar de nuevo reunidos en esta mesa. Y asimismo a Manuel Daluz, que paso a presentarlo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a discrepar un poquito con el amigo Roberto. Para mí es una tarde calurosa, un poco pesada acá en el centro. Yo <risa> lo sentí un poquito pesada. Hay 26 grados. Está, está más o menos. Bueno, además contamos con la invaluable colaboración de Antonella. Nuestra productora Antonella Casarino muah. Y el eficiente operador Ciro Acá a mi derecha Que lo veo a través de un vídeo medio espejado Bueno, ahora entonces este, Vamos a las noticias La información que debes conocer Del acontecer semanal del Uruguay La escuchas en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón economía bueno, bueno. y Ahora. El Ministerio de Economía y Finanzas envió al Parlamento, con la aprobación del Ejecutivo, un proyecto de ley para condonar la deuda del Banco Nacional de Cuba con el Uruguay. Este proyecto de ley fue firmado por el Poder Ejecutivo el 10 de febrero y se envía ahora cuando va a asumir el nuevo Parlamento el 1 de marzo. La iniciativa coincide con la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, que va a participar en la asunción de Tabaré Vázquez. Esta es una deuda que se originó en el 86, a través del mecanismo de composición de la DALI. Y la propuesta de condonar la deuda se basa en las múltiples instancias de colaboración entre, entre ambos países y destaca que solo con las operaciones de ojos y consultas realizadas en, el cam, en ese campo superan ampliamente la cifra se realizaron 130.000 consultas 50.000 intervenciones quirúrgicas oftalmológicas gratuitas en lo que se llamó Operación Milagro y Cuba lo dio eso de to forma totalmente gratuita y ahora ya no hay vuelta atrás todo vuelve Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón Por la forma de pararse en el medio de la calle Bueno, queridos oyentes, se está corriendo la edición número 44 de Ruta de América. Néstor Pías, un ciclista uruguayo de Laras Rojas de Santa Lucía, ganó la Contrarreloj en, en Fraeventos y sigue primero con 20 segundos de ventaja al segundo, que es el argentino Matías Medici. Hoy se corre la penúltima etapa con un recorrido de 152 kilómetros. Esto empieza en, en Tres Bocas, en Paysandú. ...y termina en la ciudad de Trinidad... ...la última etapa... ...salen del kilómetro 127 en la ruta 3... ...hasta Montevideo... ...son 151 kilómetros... ...esto termina mañana... ...¿a dónde termina, a dónde llegan? ...en Montevideo, al velódromo. A a ver, ver, el el velódromo, velódromo, velódromo municipal... Sí. ...bueno, el fútbol oriental... ...¿qué vamos a decir?... ...ya subimos a la página de Facebook... ...de paso le decimos a nuestros oyentes que... ...estamos ahí... ...colgamos toda la, la, fe, la segunda fecha... Pero hay un tema, ¿sí? que son los partidos que se juegan sin fútbol, sin gente digo, <risa> sí, y, sí pero es parte del fútbol la gente, claro. ¿Sí? que quiero decirle algo, el equipo de Racing de Montevideo no quiere jugar el partido, porque no, no puede llevar a su gente, y tiene todo su derecho, tampoco va a ser televisado, eh, hay sanciones hacia Cerro, esto pasó el sábado pasado, yo estaba en Uruguay, eh, fue espantoso. Eh, lo que ha pasado que No es el único partido que se va a jugar así De esta manera Lamentablemente eh, Dicho por los funcionarios Del Ministerio del Interior Ya están identificados Los que armaron todo el lío Faltando unos 15 minutos Para terminar el partido Y todo lo que pasó afuera eh, Pero bueno Sabemos que hay una, un sector de gente En todas las hinchadas Que no les importa lo que pasa dentro de la cancha pero eso no pasaba antes no en Uruguay. no no no pasaba pero, pero bueno de las bravas, no existía por qué ahora que se y bueno usted vio que se copian las cosas vio ¿Te parece aquí también eso? esta tarde hay un partido si ya no se si ya no se empezó a jugar que se juega sin público porque la cancha este está suspendida ahora le digo Manuel que sí. ver ciertos partidos de Uruguay es bastante triste y sin, y sin gente eh, sí tiene razón lo que dice mire yo Quiero quebrar una lanza por Ventancur por, por el director técnico de Cerro. Yo creo que eh, es un hombre que Bueno, ha dirigido en varios equipos y estuvo en Europa. Quiero decirle, hay un fútbol de, de toque, de traslación de la pelota, de rotación de los de, sobre todo de los delanteros, pero a veces cuando los jugadores no están, las canchas son malas, veo la pelota pica mucho. Eh, la verdad, la verdad, se complica eh, Bueno, tenemos que hablar de la Copa Libertadores de América Como todos los oyentes futboleros saben eh, Danubio dejó escapar un triunfo que prácticamente lo tenía este, asegurado contra San Lorenzo Y lo terminó perdiendo 2 a 1 El que se recuperó fue Wander, que perdió 1 a 0 Y dio vuelta y, y lo ganó Siguen estando en la Copa Libertadores Bueno, esperemos que le vaya un poco mejor Eh, la selección sub-20 confirmó dos amistosos, para el 29 y el 31 de marzo, ante Uzbekistán y Portugal. Y desde el 4 de marzo hasta el 29 de marzo, se jugará el sudamericano sub-17 Paraguay. Y Uruguay tiene su debut el 6 de marzo ante Bolivia en Asunción. Hoy a las 20 horas, la selección oriental de hockey, sobre césped, disputará ante México la semifinal en este torneo que definen los cupos para Brasil 2016. Ya le ganó, ya le ganó en la primera fase este, Uruguay a, a México. Bueno, esperemos que las chicas puedan, puedan este, lograr un triunfo. Y para terminar, empezó en el día de hoy y mañana continúa la primera actividad del año del torneo Apertura de la Confederación Atlética del Uruguay. Se destacan las figuras de Andrés Silva, Débora Rodríguez y Pia Fernández. Hay días que te dan y te dan como si el cruel oficio de vivir Fuera poco Madrugué Madrugué pero feino tir Madrugué y al fin de nada Me ha servido la mañana Ahora vuelve el día Ya no me sirve de nada Ya no le sirve de nada Madrugué, madrugué pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba. Le sobra como... inú padre al fin de nada me ha servi la mañana ahora vuelvo, y el, día, vuelvo y el día ya no me sirve de nada ya no le sirve de nada Me ha servido la mañana Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados En donde confluyen intereses y valores comunes Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón Cuando se trata de usted Bueno, compañeros, estamos eh, AM770, Radio Cooperativa, con este nuevo horario de 16 a 17, por suerte va a ser todo el año, está más linda la tarde, y le queremos decir nuestra vía de comunicación. El contestador 5275 0770 y los teléfonos de la producción son 5275 0771 7273. Y también se pueden comunicar, si quieren, con nosotros por nuestra página de Facebook. Bueno, Roberto, es nuestra la palabra. Empiece usted. Nosotros tuvimos una muy interesante nota en Uruguay, en el, la reciente visita que estuvimos juntos con el amigo García. Estuvimos visitando la construcción de la nueva planta que está construyendo en vidrio en la teja. Es, um, es parte del proyecto del Fondes, del Fondo para las Empresas Recuperadas, que ha beneficiado a Envidrio, una empresa que los propios trabajadores han asumido como responsabilidad de conducción y que la han venido llevando adelante desde el 2006 con, con mucho éxito. Y, Ahora se han embarcado en un proyecto conjunto con Venvidrio, que es la empresa venezolana de vidrio, y conjuntamente con ellos están prácticamente a terminar la planta que va a significar un 200% de aumento de la producción de vidrio. O sea, si Envidrio venía produciendo ahora 60 toneladas de vidrio por día, van a pasar a 180 toneladas. Estamos hablando de una colaboración entre dos empresas, eh, una uruguaya y una, una venezolana. Estuvimos con Rafael Romero, que es el director corporativo de los proyectos de esta, de esta empresa venezolana. Y con José Este Blanco, José Gil Blanco, y con Ángel Barreto, que es el ingeniero a cargo de la de la planta, de la construcción de la planta. Sí, no, digo, fue una experiencia desde el punto de vista existencial, vamos a decirle, fue una experiencia sumamente enriquecedora para mí, que nunca había estado por ese lugar, porque en cierto modo, yo no quiero caer en romanticismo, pero en la mirada de los trabajadores que yo hablé, había como una premonición del futuro, lo que uno aspira para el futuro, o sea, el orgullo con que hablaban de de su proyecto y había un, un, un trabajador que estaba en la parte de, de molienda del vidrio que me dijo, yo quiero subir al cerro y ver la chimenea de la fábrica funcionando y que mis hijos vean también la chimenea de la fábrica algún día funcionando aunque yo no esté. Digo, es muy fuerte eso, ¿eh? Ese orgullo ese orgullo que, que ellos sienten de que todo lo que están alrededor de ellos, las los edificios, las botellas, las máquinas, todo es fruto de su esfuerzo. Porque, si bien tuvieron apoyo financiero del, del Fondes, pero el esfuerzo lo pusieron ellos, y hoy en día, en esa fábrica, todos ganan lo mismo. Desde el director hasta los emplea los obreros. Digo, Todos son obreros, digo, pero... Los únicos que hay una diferencia salarial es al principio cuando recién entran los trabajadores, que son, vamos a decirle aprendices los términos que se usaban antes pero después todos ganan lo mismo entonces digo premonición del futuro ¿por qué? porque uno aspiraba y aspira a una sociedad donde la autogestión obrera no las burocracias las burocracias sino la autogestión obrera sea la que lleven adelante la producción y se, a partir de eso se van a establecer nuevas relaciones fraternales de ...convivencia entre todo el mundo. Es interesante saber que el Fondes... El, el, ...los capitales que vienen para apoyar a las fábricas recuperadas... ...donde hay varias en el Uruguay... ...vienen de las ganancias del Banco República. El Banco República en la historia de los partidos tradicionales... ...siempre dio pérdida. Es eh, solamente la gestión frente a Plista... ...que la, el Banco República empieza a dar ganancias... ...y el 30% de esas ganancias van a este fondo que busca la, la ayuda para estas empresas recuperadas que lo devuelven en vidrio, ya ha devuelto parte de sus préstamos y parte de esta construcción de esta nueva planta es parte de esta financiación que también aporta a Venezuela una importante parte. ¿Que Venezuela se beneficia de esto? Bueno, experimenta nuevas, nuevas formas de producción. Recordemos que Venezuela, la planta que está ahora eh, socia de la empresa uruguaya, produce... 1.500 toneladas de vidrio contra los 180 que va a llegar a el Uruguay. el uruguayo. O sea que Venezuela en esto nos está dando una mano enorme. Para ellos es una experiencia, digamos, secundaria, digamos. pero en el punto de vista para el Uruguay es fundamental. Y un dato que es muy, muy importante, porque García le preguntaba al ingeniero de producción si esto tenía como futuro, si esto tenía repercusión ah, sí. por el tema ecológico y dijo que absolutamente sí porque el plástico es prácticamente irrecuperable y que hay mucha mayor demanda de botellas de vidrio de la que hay capacidad de producción ¿cuánta gente tiene, está sí. trabajando en, en vidrio? 150 no. personas y ahora van a tomar 80 personas más por no esta nueva planta o sea que es Claro, porque la nueva planta dónde va a estar ubicada al lado, Ahí pegadito. Mismo. Ah, compraron al lado, claro. compraron al lado y construyeron al lado. Entonces, en una de las líneas van a ser, por ejemplo, vidrio azul, mientras en la otra se hace vidrio marrón y en otra blanco. O sea, que le va a permitir hacer un juego de producciones de línea de producción donde le van a le va a permitir un aumento importante de producción. Hay un dato que si usted me permite un poco me interesó que ese detalle que se me había olvidado decía el ingeniero que no me acuerdo el nombre Romero, el, Romero que por más que se, de, se mejoren este, y se desarrollen las plantas nunca se va a alcanzar a, a satisfacer la demanda porque la demanda de vidrio está creciendo tanto porque el vidrio es todo reciclable mientras que el plástico no entonces aquel boom que fue el envase de plástico en un principio ahora está decayendo dadas las normativas que hay por el problema ecológico y de la contaminación. Entonces, habría que decir, como dato curioso, que Envidrio está fabricando envases de cerveza para la Argentina. O sea, tiene el mercado de una empresa muy importante argentina, le fabrica los envases azules. Lo más curioso es que la comercialización de estos envases no la hacen la fábrica y los obreros de la cooperativa, sino la hacen los viejos dueños, aquellos que abandonaron que dejaron esa, se llamaba Vivios, ¿cómo se llamaba eh, la empresa? cristalería, del Uruguay, cristalería del Uruguay. Esos dueños son los que se ocupan de la comercialización, una cosa muy paradoja, ¿verdad? Una paradójica, para coger... pero tiene una explicación desde el punto de vista este, técnico, vamos a decirle, que ellos son los que tienen los contactos, <risa> dijo tienen la capacidad de gestionar a ese nivel de los negocios. Yo quería resaltar además acá al, al, al amigo Infantini, Ángel Infantini, por, Infantini, por su predisposición y su y su simpatía y además él me dijo que él viene de la vieja cristalería del Uruguay en Envidio hoy en día quedan, hay 20 trabajadores que vienen de la, que vieja, vienen de esa de, época. De la vieja cristalería del Uruguay, sí. allá en Rivera y Comercio por sí, sí, sí, sí, sí. Este, bueno, y mandarle un, un saludo a todos agradecerles, pero bueno lamentablemente no pudimos entrar en contacto personal con, con todo el personal pero a través de Infantini, que les mandamos un gran saludo. Nos hizo una recorrida amplia por la fábrica, la vieja y la nueva, y si les interesa ver en profundidad algo de este tema, en, en nuestro canal de Fogón y en Fogón, en YouTube, van a ver dos videos que hemos subido de esta, de esta nota, con los ingenieros venezolanos, y con la recorrida que hicimos con Ángel Infantini. Hay que resaltar, digo ahora cuando los nombró Roberto, este la unción con que nos hablaban los venezolanos del comandante Chávez o sea es una presencia viva en ellos ellos más que nosotros nosotros también es una presencia viva pero ellos lo viven cotidianamente y dada la dificultad claro, pues tienen... esto fue un acuerdo de Chávez con con Mujica este este este, este acuerdo entre de, de, de los dos de armar no. esto creo que sí mm. estamos invitados además a la inauguración de vamos los a ir a la inauguración y de favor vamos a estar presentes Bueno ahora vamos un temita musical y para para decirles que también hoy esta noche en la Plaza San Martín Plaza Mitre Jaime Ross con toda su banda ¿Dónde gratis es, ¿Dónde es eso? ¿Qué plaza, plaza Mitre, San Martín, en el ah. partido de San Martín, ah, sí. sus ares de momo encandilado por las luces de otro barrio aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado entre la nube de pintados chiquilines dio la sonrisa que enviaba una princesa entre los rostros de mezclados colorines dudó si era en la gentileza y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad toma quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cupreses se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz, el resfago del asiento, por un rollo de pintura consumado. Hola, volando, machos lo llevaba contra el viento, la vio a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista, la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien, lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa. Se perdía entre la gente. Dibujada. Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se fue al entre la gente que no se apague. ¡Ay! 70 cooperativa se siente inicio de espacio publicitario defender la vida es defender la salud está en marcha la tercera campaña preventiva de salud la unión de trabajadores de prensa de buenos aires utva entrega a todos sus afiliados las tarjetas que fijan las pautas para la protección del físico y la mente a la vez que retoma el plan de chequeos médicos a domicilio y en los lugares de trabajo. Defender la vida es defender la salud. UTVA Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario. Firme junto al pueblo. Villa Meliquina es uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina, donde podés disfrutar de las montañas, los lagos, los bosques y todos los deportes en contacto directo con la naturaleza. Un lugar maravilloso a 35 kilómetros de San Martín de los Andes, con paisajes diferentes en cada época del año. Hospedate en la Hostería Meliquina donde el confort de nuestras instalaciones hará aún más placentera tu estadía. Comidas regionales, sala de estar con vista al lago y al valle, servicios de TV, Wi-Fi, DVD, excursiones. Meliquina, hostería de montaña. Contacto 02972-413-283 o ww.hostería-mediomeliquina.com Con Aerolíneas Argentinas llega volando, viaja mejor. No tardes 15 horas si puedes viajar en dos. Anticipate, llama al 0810 222 volar o ingresa aerolíneas.com y tené las mejores tarifas en cuotas, en pesos y con 27 bancos. Aerolíneas Argentinas el mejor asesoramiento impositivo laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro liquidación de sueldos y jornales contabilidades y auditoría no renuncia a sus derechos estudio del doctor Fungueiro 4784-0038 4781-8732 fin de espacio publicitario ...escuchás una idea... La es tuya... ...Cooperativa 770... ...se siente... ...todos aquellos que... ...tengan planificado viajar a Montevideo... ...hasta el primero de marzo... ...que probablemente algunos... ...se acercarán... ...a saludar... ...el arriado de bandera del presidente Mujica... Les aconsejo muy fervientemente a aquellos uruguayos que todavía no lo han hecho que se acerquen al Museo Nacional de Artes Visuales a ver una exposición que eh, tiene carácter histórico porque es la primera vez después de 60 años que se muestra toda la obra junta de Carlos Federico Saez, un pintor uruguayo Que vivió muy pocos años, sobre el final de siglo, volvió en, volvió en 1901. Esta, esta, esta obra de Sáez, además, cuenta con el préstamo por parte del Museo Malva de Buenos Aires, de una de las obras más maravillosas que tiene el Malva de Sáez. También hay préstamos del Museo de Salto, del Museo, de varios museos del interior, que Hace 60 años que no se ve toda la obra junta de Saez. Eh, realmente vale la pena porque es uno de los pintores que marca un viraje, un cabalgata entre una academia y un modernismo. Eh, altamente recomendable. El Museo Nacional de Artes Visuales y todo la desarrollo cultural en Uruguay ha mostrado el año pasado la obra toda junta de barradas, todo lo que el museo tiene eh, de patrimonio, y ahora lo de Sáez. Bueno y muy bueno eso Roberto. Este, ahora tenemos este una comunicación con el diputado Pacha Sánchez. Alejandro ¿Hola? Pacha Sánchez. Buenas tardes Pacha. Hola. Hola, Hola buenas tardes cómo andan Bien, cómo anda este... la barra ahí del otro lado. Del y Charles? acá también estamos estrenando. Este, Están estamos... estrenando. <ríe> sí yo estoy estrenando porque nuestro nuestro conductor espiritual se fue para Uruguay eh, no diga bueno el paísito siempre está tirando Andrés Correa sí. Andrés un gran mayor ahora estaba escuchando ahí a, a Roberto Saban siempre es un gusto escucharlo bueno este bueno Sánchez este acá una de las curiosidades que hemos visto en tu designación fue la unanimidad del voto para designarte presidente de la cámara ¿Tenés algo, alguna sí. reflexión, alguna reflexión vanidosa. <risa> bueno, eh, estas sesiones siempre son son sesiones este, interesantes para, para analizar. Primero, este, analizarlas con con cabeza fría, porque si no, lo peor que nos puede pasar es que, que que bueno, que uno se crea todo lo que pasó allí y después no sale por la puerta, digamos, no. Claro, exactamente. <risa> este, tres horas más o menos, cuatro horas duró la sesión, donde Los legisladores de todos los partidos fueron argumentando sus razones para votar, este, algunos referían a la idea del acuerdo político y luego después este, bueno decían algunas palabras con respecto a, a mi trabajo, lo cual este, a mí me, me, me, digamos, me llena de orgullo ver que, que, que el, el trabajo que uno realiza y que realizó durante cinco años este, es reconocido por sus pares en este sí. caso este, y también por sus adversarios políticos. ¿no? Claro, se condensa eh, en esa votación exactamente este, y en los argumentos que cada uno dio y en las razones que dio este, me parece que este, muchos de los legisladores que, que, que trabajamos juntos principalmente en la comisión de en la comisión de hacienda y en la comisión de, de cooperativismo y economía social este, fueron los que en realidad ahondaron mucho más y bueno un poco este, uno se siente muy tranquilo y muy respaldado para poder este, iniciar una actividad sobre la base de, de, de pensarse de, de pensar de que de, la presidencia de la Cámara dura un año y en ese momento uno tiene que tratar de trabajar colectivamente como lo viene haciendo hasta ahora porque este, claro. no, no es el uno ni, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, también la responsabilidad de poder cumplir este con, con, con los compromisos asumidos en el sentido de poder hacer una buena gestión claro. tanto de la Cámara de Diputados como en términos políticos tratar de conducir el debate de la Cámara para que sea fructífero, ¿no? Uh -huh. En uno de los pasajes de tu discurso Eh, vos referías que el mérito de ese lugar allí se debía a todos los compañeros que en silencio y que no aparecen en las cámaras te hicieron posible que vos estuvieras en ese lugar. Mi pregunta va ahora: ¿cuáles consideras que vos que son las condiciones que vos tuviste o qué fue lo que exactamente crees vos que te catapultaron a ese a esa posición de privilegio que creo que hoy es, sos el tercero en la sucesión presidencial, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista institucional, este, digamos que soy el, el, es el tercer cargo este, público porque está el presidente, el vicepresidente y el presidente de la Asamblea del Parlamento, ¿no? de, de la Cámara de Diputados. Eh, yo te diría, eh, Ricardo, que eh, yo estoy convencido de que ese, el lugar en el que ocupamos transitoriamente este, y al decir de, de algún compañero, decía bueno, agarramos esta changa de diputados, es, es producto de de la acumulación colectiva, es decir, de un grupo muy grande de compañeros, algunos que trabajan más cercanos este, con nosotros en el Parlamento pero muchos otros, y esos que yo decía que son justamente los que efectivamente hacen la historia, que son los militantes que están en los barrios, están en todos lados desperdigados, no solo en el territorio nacional sino fuera del Uruguay, que trabajan para construir cambios en el Uruguay yo si, si, si tendría que, que digamos, a, asumir una, una, una, una razón por la cual yo estoy ahí eh, más personal, sería por, por en definitiva, por haber asumido un trabajo de la manera más responsable posible, es decir, eh, yo trato de ser lo más responsable a la hora de, de, de, de, de trabajar en, en lo que hago y de pelear por los cambios en Uruguay, y en eso trato de exigirme a mí mismo, siempre tratar de dar un poco más, este, porque creo que estamos ahí para cumplir una función, y la función es no es claro. alagarnos a nosotros mismos, ni mirarnos en el espejo, sino generar las condiciones para que la realidad de nuestro pueblo cambie y eso exige eh, no el 100%, sino el 120% de nuestro esfuerzo porque creo que, claro. que que la desigualdad, la pobreza y las situaciones que, que vivió el Uruguay y que todavía algunos en algunos en algunos compatriotas todavía persiste, este requieren de nuestro mayor compromiso. Pacha, Manuel te habla. ¿Qué tal, cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Todo bien. Bien, bien. Te bien, quería bien. hacer una preguntita, Pacha. Eh, ¿Cuál es el panorama que tú estás viendo, y la bancada en, en particular, sobre el tema de las elecciones municipales? Bueno, este, las elecciones municipales recién comienzan. Eh, vamos a, en el caso de Montevideo, el lanzamiento de campaña va a ser en, ahora en los primeros días de marzo. Eh, yo diría, son, son más que 19 campañas, porque en el Uruguay, por suerte, se avanzó mucho En, en seguir descentralizando y por tanto también están este, las campañas para las alcaldías, es decir, para los alcaldes por lo cual hay una cantidad enorme de compañeros que están este, destinados a esa tarea, yo creo que el Frente Amplio tiene, digamos, dos objetivos o tres objetivos este, en, en esta en esta campaña la primera de ellas es este, mantener los gobiernos municipales que ya tenemos, porque creo que el proyecto del Frente Amplio es un proyecto que, que viene logrando cambios muy positivos en los diferentes departamentos pero necesitamos seguir profundizando esos cambios y además tener este la capacidad de vincular el proyecto nacional con el proyecto departamental que me parece que ese tiene que ser una de las claves fuertes para esta etapa la segunda es tratar de recuperar intendencias que, que, que perdimos en las elecciones pasadas este algunas las perdimos por responsabilidad nuestra porque no supimos hacer bien la campaña porque tuvimos algunas dificultades otras porque hubo digamos este Eh, traspaso de votos, es decir, en el caso de Salto, Paysandú, donde el Frente Amplio votó mejor que la primera vez, pero blancos y colorados se juntaron y de alguna manera lograron esas intendencias, y a la prueba está, hoy tenemos una crisis bastante grande en la intendencia de Salto, donde no está pagando los salarios a los trabajadores, donde no le paga a los proveedores, es decir, se demuestra justamente que, que, que la, esas administraciones volvieron a hacer más de lo mismo de lo que estábamos acostumbrados antes, y por lo demás vemos la responsabilidad de de recuperarlas para, para reencausar las políticas públicas de esos departamentos. Y el tercer objetivo es ganar algunas nuevas, que yo creo que el Frente Amplio tiene condiciones este, de ganar algunas nuevas porque este, los datos de octubre así lo demuestran y porque en realidad el Frente Amplio ha demostrado que es una fuerza política que ha crecido muchísimo en el interior del país, que era fue la acción de los partidos tradicionales y ahí tenemos la posibilidad de ganar algunas intendencias este, en departamentos emblemáticos, nosotros estamos... Este, peleando bastante fuerte para poder ganar la intendencia de Cerro Largo este, tenemos muy buenos candidatos ahí tenemos a Yerú Pardiña este, a Jerú Pardiñas, este y a Frati que son dos muy buenos candidatos y tenemos una muy buena propuesta y posiblemente se pueda concretar, así que en realidad estamos prendiendo los motores para dar una batalla que son 19 departamentos que las tenemos que dar en todos lados por igual y tratar de hacer el máximo de los esfuerzos para conquistar la mayor cantidad de intendencia frente a no solo por estar sino porque el que hecho de que gane el Frente Amplio llevar adelante un programa que esté cercano y que esté pensado para mejorar la vida de la gente. Y me parece que ese es como, digamos, el objetivo. O sea, me parece que viene bien. En el caso de la capital, este, eh, me parece que la situación es un poco diferente porque el ensayo de los partidos tradicionales, de alguna manera, del partido de la concertación, viste que esas cosas que, que se hacen en contra de otro este, generalmente nunca terminan en buen puerto. Y efectivamente, el partido de la concertación tuvo grandes dificultades para para definir sus candidatos y hasta el día de hoy este no tenemos idea cuál es su programa, porque todavía no tiene programa, es decir, <risa> tienen tres candidatos, pero no tienen absolutamente no saben qué hacer con la intendencia de Montevideo. Entonces, este me parece que ahí las condiciones son otras. Este, creo y veo que tenemos también tres candidatos este en, en Montevideo y este, de alguna manera una propuesta renovadora, porque el, el Frente Amplio gobierna Montevideo hace 25 años el gran esfuerzo que hicimos los Frente amplistas es tratar de tener un programa que, que renovara la política departamental y yo creo que el programa que logramos y que construimos es un muy buen programa, que tampoco es más de lo mismo de lo que venimos haciendo, sino justamente es claro. repensar un proyecto de ciudad y de departamento este, de, en el siglo 21 en Montevideo y yo espero que, que, que eso resulte atractivo para los montevideanos y respalden con su voto esta propuesta. Alejandro, hay tres escenas que yo he eh, recortado de esta asunción tuya a la presidencia. Una es cuando estás flanqueado por altos oficiales del batallón Florida con Lucía Polaski. Otro recorte uh -huh. es cuando estás revistando las tropas. Eh, la, la voz que aún me queda de todos los diputados de la Cámara que votan unánimemente... Y una cita tuya final de Raúl Sendic. ¿Me podías hacer una interpretación ideológica de estas escenas? <risa> está bravísimo. <¿no>? Menuda, <risa> menuda <risa> bravo. sí. <risa> estamos bravos hoy, ¿viste? Eh, está tan complicado, tan complicado. Este, no, pero a ver, para, para resumir algo. este, Yo creo que primero, eh, yo elegí eh, en mi discurso... Este, que fue también una construcción colectiva porque lo fuimos hablando con varios compañeros elegimos no hacer, no realizar ninguna cita salvo la última este y justamente por una razón eh, no solo por, por por por lo que significa el pensamiento de Raúl Sendik, eh su pensamiento su práctica su vida por por lo que sigue significando para las nuevas generaciones este los valores que encarnó Raúl Sendic y que y las ideas de Raúl Sendí que aún están más vigentes que nunca, este, y que necesitamos seguir construyendo esa, esa, esa, propuesta de, de alguna manera, de sociedad mucho más justa. Pero también lo que queríamos eh, queríamos significar es que más allá de, de, de, de los lugares que podamos ocupar, este, circunstancialmente las personas, este, más allá de, de, de digamos, el abril en donde estemos y más allá de, de los honores con que con que se vistan las, las, las, las ceremonias institucionales. Este, esa frase nos recuerda que, que, que en definitiva la, la, por lo que empezamos a militar y por lo que estamos trabajando no fue para llegar a ese lugar, sino fue para cambiar la realidad. Y por eso esa frase es tan grande porque baúl la escribió desde los calabozos este, y en realidad el, el, la frase anterior a la que yo dije es porque la vida quita y quita lo que antes daba y daba, pero al fin, como al principio, todo es plan y fantasía. Y lo que queríamos decir es eso, en realidad el sueño de construir una sociedad mejor, es eh, por lo que nos involucramos en esto, y más allá de, de los chirimbolos y de, la, de las cosas que puedan existir, que, que por supuesto que uno las, las reconoce como, como válidas, como, como, este, con orgullo, este, en realidad que no nos olvidemos de que todo ese europeo está ahí, pero el, nuestro objetivo es pelear por una sociedad más justa, Y estamos ahí para pelear por una sociedad más justa, no trabajamos para llegar a ese lugar. Me parece que eso es lo que quise, por lo menos, reivindicar en ese sentido. Es decir, este, reivindicar la idea de, de que nos involucramos en esto este, para construir un proyecto de sociedad diferente este, y que eso nos ha llevado a tener que asumir el gobierno, asumir responsabilidades, pero que nunca nos podemos olvidar de para qué empezamos, porque ese es el compromiso que tenemos con nuestros compañeros muertos, con nuestros compañeros caídos y también es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo que muchas veces ha sufrido este, en carne propia eh, la represión, el hambre y la pobreza. Sí, este a partir de tus palabras y la, la pregunta que te hizo Roberto se me ocurre una uh -huh. pequeña una pequeña reflexión de que esas fotos que se refiere Roberto y esas escenas que él se refirió son una demostración de los cambios a que nos obligó la historia. Digo, uh -huh. en, en este sentido, el mundo se nos cambió, si tomamos como referencia los años 70, se nos dio uh -huh. vuelta totalmente y nos vimos llevados a recorrer caminos que en aquellos años no se planteaban. Y esas escenas que dice Roberto, en cierto modo, no sé si me explico, vienen a representar Estos caminos que tenemos que recorrer hoy, que son distintos a aquellos, pero que pueden llevar a los cambios tan profundamente como nuestra voluntad política no, nos indique. Sí, yo creo que es así. Es decir, en realidad los métodos este, de lucha cambian según la, la historia y la coyuntura. Exactamente. Este, pero lo que, no, lo que no se modifica es, son las ideas y los objetivos por lo que estamos peleando. Claro. Y además, este, en todo caso, me parece que también esto de plan y fantasía, también este yo quería referenciarlo, y tiene que ver con esas imágenes, este, porque estaba Lucía Topolansky ahí al lado mío, que es una luchadora este, social claro. cansable, y de que es una generación que ha dado grandes peleas, este y yo que represento otra generación también, y en definitiva eso me parece que también simboliza la idea de que la continuidad ...de las propuestas y de las ideas... ...no se agota solo en los compañeros... Este, ...sino que en realidad... ...esa es una aposta que se va traspasando de generación en generación... ...y lo claro. importante es que las nuevas generaciones... ...desde el hoy sigan levantando las mismas banderas... Este, ...que levantaron otros... ...para seguir peleando por los cambios... ¿no? ...me parece que eso también es, es un significado... ...y parte de lo que yo traté de decir... ...en mi discurso tenía que ver con eso... ...también en el sentido de bueno... Eh, ...hubieron generaciones en el Uruguay... ...que tuvieron que resistir la dictadura que tuvieron que resistir cárcel, exilio, pelearon por la, la restauración democrática, pelearon por la salida de los presos políticos, después hubieron generaciones que pelearon por defender las empresas públicas, de los modelos neoliberales, Este que tuvimos que sostener con ollas populares el hambre de la crisis del 2002, y hoy hay generaciones que... Superado esos, esos procesos, tienen que seguir levantando las banderas, pero tienen que construir nuevos pro, nuevas propuestas, y yo por eso decía, no tanto defender la democracia, sino construir más y mejor democracia. Claro. Este, y me parece que esa es, la, esa es un poco la idea también. ¿no? Alejandro, para ir terminando y los últimos tres minutos de esta riquísima nota, te vas a ir dentro de un año dejando esta presidencia. ¿Qué son las tres cosas que te dejarían muy satisfecho cuando termine tu gestión? Bueno, a ver, este, si la tendría que resumir en tres, este, el primero es acercar el Parlamento a la gente, eh, que el Parlamento no sea un lugar visto eh, por los ciudadanos uruguayos como el lugar donde habitan unos seres extraños que se llaman diputados, sino que en realidad la gente se apropie del Parlamento y que de alguna manera sienta que ese lugar es el lugar que le pertenece a ella y que puede ir a proponer, a discutir y a decidir, es decir, acercar mucho más la política a la gente parece que ese sería uno de los objetivos y tratar de alguna manera de, de comunicar mucho mejor las cosas que se hacen en el Parlamento a efectos de poder seguir construyendo una agenda de transformaciones que sea este una un, un agenda de desarrollo del país no y en definitiva ese un poco es el objetivo que nosotros nos trazamos desde la Presidencia es decir lograr que, que la gente sienta que ese lugar le pertenece y se y se lo y se apodere de él este y también lograr de alguna manera de que ese, ese apoderamiento, empoderamiento de la gente en el Parlamento sirva para construir propuestas de desarrollo del país este, de mediano plazo. Si logramos ese objetivo, este, nos vamos muy contentos de, de, de esta gestión de la presidencia. Pacha, así sido un gustazo tenerte en el aire de Radio Cooperativa, que en Buenos Aires, y una gestión exitosa para ti y para todos los compañeros en Montevideo. Un abrazo grande, Pacha, que pases bueno, bien y desde ya te mandamos bueno, felicitaciones Felicitaciones y tal vez que este espacio está abierto para cuando vos lo desees un abrazo por supuesto eh, el gusto es mío de estar comunicado con ustedes este y bueno como ustedes saben yo estoy a la orden siempre y bueno y espero vernos pronto este a ustedes aquí en Uruguay o yo por allá este que siempre es bueno juntarse con los compañeros y, y conversar perfecto un, abrazo, un abrazo, abrazo grande chao pacha dale pase muy bien Hay la canción de esquina vuelvo a la vida como a una mina Hoy vuelvo a tu que dejo cana so quién me cuida so quién me mima, son la poesía mi fantasía no, una nueva soy el testigo de nuestra noche de nuestro días canción de quinientos vuelvo a la vida toma una mina hoy vuelvo De los amantes, amante de la noche y sus anhelos, romántico de tiempo que ya fueron La barra eternamente tranochada, la que se encuentra tarde con la almohada escuchamos a la murga la trasnochada con la canción de esquina ganadora del carnaval 2012 en Uruguay bueno tenemos un aviso para todos los amigos de Seisa y de Montegrande Tristan Suárez y todo, toda esa barra y sí, toda esa gente que vive en esa zona Comanche <ríe> mañana la cónsul Liliana Alfaro estará Realizando un consulado itinerante desde las 9 a las 13 horas. La dirección es Venezuela y 12 de octubre. Repetimos, mañana de 9 a 13, consulado itinerante n 6 con la compañera cónsul Lilian Alfaro. Donde se van a evacuar todas aquellas dudas y Aspiraciones que tengan los uruguayos en la zona. Claro, hay algunos, hay algunos este, uruguayos que viven en esa zona que tienen algunas aspiraciones de tipo deportiva que creo que el Alfaro Faro no va a poder resolverse eh, claro, eh, sí. Sobre todo un amigo suyo, este, Emilio, Emilio Boyle. Emilio Boyle, sí. Bueno. <risa> Yo tuve la.. quería hacer un comentario simplemente porque a.. Um... Apacha Sánchez yo tuve la oportunidad de verlo eh, en un acto de la campaña por Tabaré en uno de los barrios y la sorpresa que uno se lleva de cómo este, este muchacho tenía una, una barra de vecinos que venían a, a saludarlo y a, y, y a, y a abrazarlo Y una, y una señora, una señora maravillosa, que finalmente... Yo iba a seguir la gira con, con, con Pache y con Sabini por el resto del barrio, pero esta mujer me, me llamó tanto la atención porque era una, una gran enamorada del Pacha y me fui a la casa, y le hice una nota en la casa, y está subida a Facebook. Al, al, pero es, demuestra, digamos, cómo está, est, estos muchachos han construido una base popular para ser lo que son hoy. Claro, no en vano, lo que, lo que vos decís, Roberto, este, han, han obtenido los votos que obtuvieron en estas elecciones. Eso es una construcción a partir de, de la vinculación de, con la, la calle, gente. En la calle, en la calle. es una... De atender las necesidades de la gente, la, de escucharlos. Lo Sánchez, lo que tienen que hacer los legisladores es abrir bien las orejas para entender lo que la gente quiere. ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Es Atamuá. ¿Estaremos el próximo sábado con la presencia de nuestro conductor? ¿o? No, no, no es que estamos, ah, ¿estamos no? sin conductor. Él, él continúa de vacaciones en la costa uruguaya. Sabremos cumplir, no sabremos, sabremos cum si Se volverá. Sabremos no. cumplir nuestra ¿Tampoco función. Tampoco ha venido nuestra voz femenina, que también está sí, sí, de vacaciones, bueno. nuestra amiga y querida ¿Y, Verónica. ¿Y con quién está de vacaciones? Ah, no sé. Con el compañero, ah, con el, compañero el compañero de Verónica. El compañero de Verónica, que no es... Bueno, no tenemos porque no estamos en intrusos. Estamos en un programa uruguayo de política, de deporte y de noticias. Esperemos que pueda volver. Bueno, si ustedes me permiten para despedirme hasta el próximo sábado, le mando un abrazo grande a mi amigo Luisito Marsilia que mañana cumple años. Bueno, muy bien. Hasta el sábado, nos vemos por la fúria de la tempestad, incendiando verás el mal partir. Si es de partir, que me falta la vida un amor y transforme mis huesos en flor. en algún carnaval. Y todo lo que fui lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser, letra de tre, de tre, Apenas fue We <laughs>